Prometo ser un poquito más breve. Sin embargo, es importante todo lo que mi hijo Esteban de Yahoo estaba comentando muy interesante: los últimos puntos de vista, muy buenos. r i c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 Ceremonia matrimonial. El que no, a ver, e n c u e n t o no vea. Hoy, en la iglesia de adelante, bueno. Sí, una de las bellas imágenes que podemos tener en su a b o t es la ceremonia matrimonial. Ese matrimonio es un matrimonio especial. Es un matrimonio entre Elohim, que es el novio, y Israel, la novia. El servicio matrimonial bíblico que Elohim instituyó en Romano 9, Versículo 4, Hebreo 9-1, en Crónica también consta de dos etapas. Todos aquellos que se han casado bajo una jupa saben lo que estamos hablando. La primera etapa es el compromiso Llamado Eusin en hebreo. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso entre ambas partes. Obviamente, Aquel abogado sabe que un contrato siempre está conformado por dos partes. No para de una parte, dos partes. El compromiso es considerado legalmente vinculante. Es considerado legalmente hasta el punto para que Que para salirse de ese compromiso se necesita qué? Un divorcio. Llamado Geld en Hebreo. De hecho, al tener un mayor e n t r e n a m i e n t o para allá es que vamos, y para eso tenemos acá una morada en Hebreo. ¿Verdad? Podemos apreciar que el compromiso es legalmente vinculante. Para e l el, o h i e l Hebreo es un idioma puro. Según el libro de Sofonía, Sofonía 39, habla de un idioma puro. Hebreo. Y nos permite entender verdades espirituales más profunda n La actual, que nos sería más m difícil c o palabra r r r e e de n d o t forma. p a a l h e b r e o para compromiso, ya lo mencioné, e u s i n que viene del verbo hebreo Aas. Aas está relacionado con la palabra Bea. Azar, que significa actar o vincular. Con ello podemos apreciar que el idioma hebreo nos está diciendo que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante. Entonces, amados, procedamos a escuchar Los términos, d e e t e contrato, que se nos, ahí tiene una biblia, ¿sabes? Eso. Decía por ese contrato que nuestro padre se nos está presentando en el día de hoy. Justamente. Vamos a hacerlo de una forma c r e e n t e Una forma que no s llegue esta, e s e e s e contrato, esta, esta k e t ú v a s como se le llama. No, como decimos a veces como un como forma de chiste, De que es un c o n t r a t ó n amado que tú vas, que no vas a entregar a la novia, para que la novia se vaya a su mamá, para que se lo g u a r d e Pero no es que e s tú vas, que tú vas a planchar, que tú vas a cocinar, que tú vas a lavar, no. Son términos que vamos a escuchar hoy. Vamos a poner el pie para escuchar. Y no seamos como decía. Amá, hacen una cosa muy reverente. Voy a decirme, Esteban, por favor. Vamos a sacar esto, ¿verdad? Para que tú la tengas. Hoy es día de fiesta. Se nos olvidó, ¿verdad? Todo hay que olvidarlo. No. Ustedes imagínense a Moisés bajando la llave sin ahí con las tablas. Aquí representando por la Torah. Yo voy a ver directamente de acá, pero posteriormente ustedes después que le g a m o s los 10 mandamientos, el contrato que nuestro novio, Elohim, nos trae para que e n t r e g a s e a su novia, a ustedes. Oigamos los términos d e la g r a s u d a y después vamos a escuchar los artículos. ¿Está bien así, abogado? ¿Está bien así? Muy bien. En el libro de Shomod, Ésodo 20, dice lo siguiente. Habló a Donai toda esta palabra diciendo, primer mandamiento, yo soy Adonai, tu baldwin, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de ser el hombre. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercero, no tomarás el nombre de Adonai, tu e l o h en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de, de, de reposo para santificarlo, el Shabbat. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, No asesinarás. s é p t i m o no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablará contra tu p r ó j i m o falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Y el pueblo dice, El pueblo dijo, ¡Amén! el pueblo dijo, ¡Amén! así es como se recibe ese c r i s t ú a h Aemos y obedecemos. Mishma, me sé, aemos y obedecemos. a m é n p Voy a sentarse. Primer mandamiento: creer en la existencia y providencia de Hashem. El mandamiento es: Yo soy Hashem, vuestro e l o a quien os sacó a vosotros fuera de la tierra de Egipto, de la casa del Faraón. Donde vosotros fuisteis e s p e a d o s Yo soy tanto Jacén, tuve loin, y s e r i c o r d i o s o para aquellos que me obedecen a mí, como el Oca, un Dios, c a s t i g a d o r para uno que usa de c u u z a r m e a mí. Las obligaciones a m á s impuestas, En el primer mandamiento es creer en la existencia de un creador muy i p o t e n t e Saber que Él ejerce continuamente providencia sobre el universo, de que Él es la fuerza, que es la luz infinita. Es el que dicta todas las leyes naturales y que él sustenta y provee para todas las criaturas, la más diminuta a ser más grande. Esta, esta misma no está limitada a tiempo específico, como la mayoría. De la misma voz, por alguna se cumple, tiene un límite. Más bien, la conciencia de la existencia y poder de Hashem debe constantemente procurar al judío, preocupar al judío. ¿Por qué Hashem e、eh, cogió? Describiese, describirse a sí mismo como el Dios que sacó a los e n e m i o s de Israel fuera de Egipto. a c e r representó a sí mismo a los hijos de Israel. Allá en el Ar Sinaí, en el Monte Sinaí. c r e ó Había redimido a ellos como,、eh, con ellos recordándole su especial obligación hacia a Él. Debe decir que Él no empleó la palabra Dios, Señor del Universo, en ese momento, dado que aquel término general no obligaría En sí mismo, al cuerpo, al poder, Israel, a guardar la Torah. Segundo mandamiento. No s e r v i r a dioses, a ídolos. No tendréis otro dios, dice la palabra. El término otro dioses no implica Hasbeshalom h Así nos permite que existen otros dioses además de h a c é n La Torah se refiere a los ídolos como dioses, dado que aquella terminología es empleada por sus adoradores. A pesar de que en realidad eran, ellas son imágenes i m p o t e n t e s La palabra ostos no se, se refiere a la relación entre Hashem y los ídolos, sino más bien a los ídolos en relación con otros ídolos. Dado que los adoradores de ídolos con,、eh, continuamente cambian sus deidades, deshaciendo... La antigua y volviéndonos a otra diferente lugar,、ciudad. Como pedía n un d i c h o escoba nueva,、eh, baje o escoba vieja no baje. ¿Cómo es la cosa? Podrá. Toda, a j toda escoba baje bien. No p u e d a valer bien. Entonces ellos cambiaban, y hasta to todavía cambian de dioses continuamente, frecuentemente cambiando por otros, por sus adoradores. Este mandamiento implica que está prohibido creer en cualquier poder, además de dejarse adorar en dolor. O inclinarse a ello. Nuestros sabios prohibieron inclinarse ante un ídolo aún sin intención de adorarlo. Tampoco está permitido, tampoco está permitido tener un ídolo en posesión de, un, de uno aún si uno、no、lo adora. Es que me hace recordar a una hermana muy querida por nosotros, vivía con su hijo. Ella ya partió y su hijo, un famoso médico, v i a j a b a por todo el mundo, por todo el mundo, y él tenía una imagen de cada país. b e g i t o bueno, trajo, tenía una, u n diosa, diosa que tenía como seis, siete brazos por cada lado, u、bueno, e y ella era una pastora, su mamá. Así que, esto me dice recordar, aunque no vayamos a o r a r no se está permitido Tenerlo allí como una reliquia, como algo de lo que son esculturas famosas. Ni siquiera las pirámides de Egipto, que no son figuras, no deberíamos t e n e r Porque eso representa la sangre de nuestro pueblo hebreo en el cautiverio. Tras el mandamiento, No pronunciar el nombre de h a c é n en vano. Está prohibido emplear mal el nombre de h a c é n mencionándolo en conjunción con un juramento, por ejemplo, innecesario, o un juramento, o una Jugamento falso. Jacob dice, no empleéis mal mi santo nombre. Recordad que Abraham apeló a ese t mismo nombre y fue salvado de la, la caldera ardiente. Moshe apeló a él en el, en el Yansuf, en Mar Rojo. Fue partido en dos partes. Yeshua lo llamó y fue asistido. Jonás lo llamó en el interior del pescado y fue salvado. El nombre de Jacen, que muchas veces lo pronunciamos, letra por letra, Yo e ve je, bendito sea. Debemos tener muy, mucho cuidado, ser muy cuidadoso en mencionar el nombre de h a c é n porque uno que pronuncia el nombre de h a c é n en vano no sea impune. Está escrito. Un mal empleo. De nombre de j a s é n sería existir una apariencia engañosa de rectitud mientras en realidad se actúa iniquamente. e、pues, c ¿sí、u c l es esto? Un m a empleo de nombre de j a s é n sería exhibir una apariencia engañosa De rectitud mientras en realidad se actúa e n i c u a m e n t e ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Mi hijo, este v e r a me habla de contaminarse. Contaminar el cuerpo. Si tu cuerpo está contaminado, el r o b a no puede estar en algo que está contaminado. Y pronunciar en esa forma contaminante tu boca, tu mente, tu corazón, el nombre del Eterno. Se iba faltar al tercer mandamiento. En i e r t a forma. Cuatro mandamientos. Observar, guardar y observar el chaval. Este mandamiento incluye la provisión en contra de realizar cualquiera de las 39 merajotes. Labores principales prohibidas en Shabbat. Además de esto, el Shabbat debe ser distinguido por nuestro hacer una una predicción cuando el Shabbat comienza y a la conclusión del Shabbat. Esto nosotros cumplimos haciendo el Kiddush Y habla, de Shabbat debe ser especial, especial en todo, con deliciosos alimentos, especial en nuestra forma de comportarnos en ese día. Es un día totalmente especial. El día de Shabbat debe ser un tiempo de, para ocupaciones, Espirituales. Torah y t e f i l a Una persona no debe pensar acerca de la, de, la, de la labor incompleta de la semana, sino más bien apartar su mente sus ocupaciones mundanas. Cualquiera que descansa en el séptimo día, Testifica esto importante de Jehová que Jacén creó el mundo en seis días. Quinto m a n d a m i e n t o h o n r a a tu padre. h o n r a a los padres. h o n r a a vuestro padre y a v u e s t a madre. Este mismo o v i m n o obliga a uno a entender Las necesidades de sus padres. Ocuparse de ellos. Que ellos puedan tener comida, b e b i d a y vestimenta. No solamente decir, bendición mamá, bendición papá, te quiero mucho. Debe acompañarlos cuando sabe si son ahora adultos, ancianos, Más aún todavía. Sé que es difícil para nosotros últimamente o c c i d e n t a l tener este tipo de comportamiento con nuestros padres. Pero la forma en que queremos ser formados, la forma oriental o en la forma hebrea, debemos de ser de esta manera. Debe dirigir de, a ellos con mucho respeto, de una manera muy cortés. Existen, amados, existen tres socios en la creación de una persona: Hashem, su padre y su madre. Si la persona honra a su s padre, s Hashem, Dice, yo lo considero como si yo m o r é en su medio, y ellos me, me, honrar, me honraron a mí. Si una persona causa a sus padres irritación, alguien dice, es bueno que yo no moro en su medio, porque si yo hubiera estado entre ellos, Me hubiera provocado a mí también. Sexto mandamiento. No asesinarás. p o r a ser muy breve en esto. Uno que v i e s t e sangre m u s q i l a a la s e s i n a t divina. La presencia divina. No es, no matarás, no asesinarás, porque matar, en defensa propia, si a u n le viene a quitar lo más preciado que tiene Dios, que es la vida, uno tiene que defenderse. Y si ocurre algo, no está a r e n d i e n d o el séptimo mandamiento. e r c e p t o el movimiento. Matar es otra cosa y asesinar es otra cosa. Asesinar es quitar la vida a alguien con a e m i n i s t a c i ó n de abolicía. s é p t m o no cometeréis adulterio. a s í castigar la transgresión de adulterio lo más severa, lo más severamente, porque él es el paciente en el, en el caso de cualquier pecado, excepto aquel de inmoralidad. Es un acto inmoral. Octavo mandamiento. No secuestrar a un j u i c a una persona. Es no robar. Eso cae el, en el secuestro, en el robar cae el secuestro. La provisión de robar en l o s d i e z mandamientos Se refiere a robar seres humanos también. Uso de propiedad. Eso está prohibido. Eso que hay en b a b i c a l e b í t i c o s 19, 11. Alguien que rota a un juicio. A una persona que lo vende y lo utiliza como esclavo está sujeto a castigo capital por el Tribunal de Justicia. Noveno. Aramiento. No prestaréis falsos testimonios en contra de vuestros semejantes. Prestar falsos testimonios conduce a la destrucción de la civilización. Causa a l a cuales, causa a las, p e r d causa a la víctima ser castigada por crímenes, los cuales nunca cometieron. También permite a la persona robar Asesinar y oprimir a otro y luego escapar al castigo por falso testimonio. Uno que testifica falsamente de tal modo trae destrucción al mundo. También niega la providencia del creador. El mundo está siendo destruido por falso testimonio, realmente. No nos comportamos como debemos comportarnos. No somos como debemos de ser. Estamos destruyendo el mundo, amados, por ese falso testimonio en nosotros. El décimo máximo es el mandamiento. No c o d i c i a r No intentar traer dentro de la posesión de uno lo que pertenece a otro. No c o d i c i a r es la casa de huerto semejante. Ni a, ni a su esposa, ni a sus sirvientes. ni cualquier cosa que pertenezca a vuestros semejantes. Está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro porque uno mismo desea poseerlo. Esta prohibición incluye convencer a alguien para venderlo. Una cosa la cual no desea vender, pero que soy, pero i m presionado para vender. m Uno ya v e c i r nos trae, en pocas palabras, lo último, es que yo decir que debemos tener cuidado con lo que nos traen para vender. ¿Cuál es su procedencia? Siempre, f e r i b l e m e n t e pedir factura. O si no, vamos a estar cayendo en este pecado, en este de no judicial. Bueno hermano, esos son los de los i e z epidemias, de los diez mandamientos, en, en una forma, a grosso modo. Así que espero que la que tu va sea agrave a la novia. Es la que tu va que el, el, el novio está presentando a la novia. Espero que lo acepten.、Sí. Espero que lo acepten.、Sí.